¿Cuántas familias están evacuadas del barrio? Bueno, salí anoche eh, Yo me imagino que debe ser 20 no, no tengo idea mm. la verdad es que no tengo idea cuánto Realmente fueron anoche mm. pues Una vez que entré ya no volví a salir Porque te digo, de verdad El agua es helada En mm. un momento yo voy a soplar un vientito No te quiero imaginar claro, Aparte claro. las ratas, las vidoras Y no, es complicado Salir de noche, que te agarran Naciendo de noche lo peor que pueda haber porque no ve lo que, lo que haces al tuyo, de día por lo menos con un palo corres, sí. pero la noche es más complicado, así que yo ya la noche después que entré, ya no volví a salir más, sí. pues ya estaba por la, arriba de la, de la rodilla, del agua, y ya no me animé, sí. no, no me animé más, sí. así que estaba, estaba complicado, y ahora te digo, en la calle todavía tenemos agua, afuera de mi casa hay agua, pero bueno, ¿qué voy a hacer?